Desde el 20 de diciembre, la gran poblada que hubo en la actual Argentina, los niveles de conflicto han aumentado en cantidad y en calidad. Antes del 20 de diciembre venían peleando varios sectores, pero sobre todo eran los desocupados que iban llevando a la lucha nacional. En la primera plana Y hoy, bueno, nos encontramos prácticamente todos los sectores Involucrados en esta movilización Y que, bueno, el tema es ahora Cómo, cómo se pueden ir coordinando estas luchas Para que vayan siendo mucho más fuertes Junio, Junio Arde, arde, arde rojo. rojo Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez Transmite Radionauta FM 106 3 radianauta.com.ar La tercera, ¿no? Oximo, no? Y Shilda Compuestos que se atraen No tienen sanción Se merecen morir bien muertos La casa no, mi oximoron no, Lady Gaga Y Shilda Banalizando el mal Mintiendo sin parar Que divertido es todo el tiempo and then Buenas noches, Nuestra América. ¿Qué tienen de buenas? Nada. Esto es La tercermón eh, episodio número 233 por el aire de Radio Nauta FM 106.3. Mi nombre es Manuel Maldizabal. Me acompaña Tristán Basile Hola, Manu. en el día de la fecha. La señorita Pati Malionis se encuentra en una misión secreta sí. eh, Lejos de infiltrada en, en la Rusia occidental. ...para hacer volar la la concentración de la selección argentina. <risa> ¿En un coche bomba? Yo creo que, Pati, con la calentura que debe tener este momento... Sí, sí, no, derreti... no, no, tremendo. Derrite las nieves de la Patagonia argentina. Sí. Las nieves permanentes. Eh, bueno, estamos atravesados y atravesadas por esta situación... ¿Qué es ...de Mundial que... Es la contracara es una de las una de las de las cinco de las cinco fijas de trivi de la de, última de la última las cosas infumables del mundial bueno cuando pierde argentina hoy argentina ya todos y todas saben perdió de manera brutal 3 a 0 después de un error calamitoso histórico de histórico de, de wilfredo caballero y, insólito mm, también sí así que ese es el, el Ese es el contexto en el cual estamos haciendo este programa Estamos con Anita Lorenzi en la producción ejecutiva Hola Anita Y eh, Tamara Camparo De eh, Operación Técnica Hola Tamara, gracias Está reemplazando al señor eh, Guido Rusconi uh -huh. Que es, también está en una misión Internacional un un sí, En la Facultad, sí. humana, en la facultad que, de Periodismo y Comunicación Social Contestamos a estar acompañándolos Y acompañándolos hasta las 22 Por acá por Radio Nauta va a estar el señor Luciano Laitó. Vamos a tener una entrevista en vivo a una fotógrafa, sí, porque él sigue con su columna sobre el rock de la ciudad de La Plata. Y después tenemos los NOES, tenemos el diario de la Tercer Armón. Es un programón, no no. Un programón, como siempre. Sí. Eh, ¿dónde viste el programa? El programa en no el partido. <risa> el programa lo estoy viendo en el estudio Radarauta. Acá Anita dice que tenemos que levantar Estamos muy abajo. Este muerto. Estamos un poco... Bueno, Anita, pero... Perdió Argentina Perdió 3 a 0, 0 contra a a 0, Croacia. 0, o sea... ¿Vos viste lo que hizo Willy Caballero? Qué barbaridad lo que hizo Wilfredo Caballero. No lo puedo creer. No se puede creer. Wilfredo Caballero se ganó el puesto arquero de la selección argentina. Y abro comillas para citar al señor Sampaoli. Porque juega bien con los pies. Pero además... El, el la, la el pelo, o la ausencia de él, en la cabellera de, o, o en la ausencia de ella, de de San Paoli, de Guilfero Caballero, no hace sino no. eh, que dejarnos la servida para hablar de que son unos pelados hijos de Remil. ¡Chuta! Qué? Sí, son dos pelados de mierda, y en este momento no los queremos. No, no. que se hubieran muerto antes. Bueno, de todas formas, Argentina todavía tiene una chance. Sí, horrible. Una chance de... de, de, de de ser humillada más aún. Sí. Y una chance también de pasar a la fase final de la Copa del Mundo. Desde ya que tiene que ganar. Lo cual sería el primer partido que gana en el Mundial. Y tienen que pasar cosas particulares entre los restantes partidos. Sí. Y ya cada cada espectador del Mundial de la República Argentina. Incluso en este programa empieza a, a apostar por otros equipos. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque si bien uno... En general, no tenía demasiadas expectativas con este equipo argentino. Bueno, siempre está en el fondo, mientras existan las chances, la esperanza de que Argentina se coronara campeón del mundo. Sin embargo, dado todos el resultado de hoy, ya estamos mirando otros equipos. Y ahí es donde aparece la otra fija de, la fija de Nicolás Trivi, que si no las vieron las pueden buscar en nuestro Facebook. O el de Nicolás Trivi, donde se armó una no bataola de comentarios. No son las fijas, pero... La fija, son casi las fijas, los... ¿Cómo eran? ¿Te ahora? Las cinco cosas. Las cinco cosas. <risa> <risa> Mable del Mundial. Están apareciendo, están floreciendo los hinchas fanáticos de Uruguay. De Uruguay, sí. Que en este programa son poco queridos, por no decir nada, queridos. Pensar que hace una semana solamente arrancó el Mundial. No, no. ¿En serio Todo lo que pasó. O sea, el jueves pasado arrancó el Mundial partido y el jueves pasó se aprobó la qué media sanción del aborto. Y, todo lo que pasó, o sea, no hemos este eh país tiene que no hemos dado cuenta de manera oral en este programa de todo lo que ha pasado, como por ejemplo el empate entre España y Portugal, qué partidazo. La, eh, la derrota de la selección alemana frente México, al equipo mexicano, el empate de Brasil, el empate de ¿qué más empató? Mmm, no puedo. No sé. Empates, ¿vos crees que nombremos empates? No, empate de, <risa> de, de, de de que iban a ganar y no ganaron. Francia no al primer partido no tocó no jugó. no, no importa. Anda, ah, a eh, nosotros empatamos. ¿Crees que arranquemos con alguna? Ah, no, tenemos vía de comunicación. Tenemos vía de comunicación que son las de siempre. Sí. ¿Se las acuerdan? No. Mm, no. El teléfono de Renault, por ejemplo. Sí. Es el único número que me sale en memoria. A ver. 451 69 17. Y si no, estamos en las redes sociales Estamos en Twitter Estamos en Facebook somos Estamos en Instagram somos Estamos en Spotify Atención con Spotify Porque semana a semana se va Ampliando una lista de reproducción claro. Una playlist Que eh, la producción renueva Con las canciones que suenan en el programa Ahí están todas las canciones que alguna vez Pasaron en este programa En lo que va del año Y se van sumando semana a semana Y ahora aparte dejamos de tener una, una, una foto nebulosa y tenemos una foto de perfil. Ah, sí, sí, sí. Una bana, una bananae. Eso, tenemos color. No hay eh, che cuenta chequeada en Spotify. No hay cuenta chequeada por ahora, me No podemos ser un artista de, de Spotify. No. Sería, bandas relacionadas. Pasal trampa. Future Rock. Saki <risa> Sierra. Saki, Saki Sierra. Van bueno. a aparecer Saltéame, banda eh. relacionada. En el caso del de programa de hoy, las canciones fueron elegidas por luciana Laitó, que va a estar más tarde en este piso, haciendo su columna habitual, como ya dijimos. Vamos a arrancar escuchando eh, Un Planeta. La, la canción se llama Los que Estamos, es del disco Refugio, del año 2014. va mercados celebran y Argentina volverá a ser una economía emergente. Vamos, carajo. La aprobación por parte del directorio del FMI del préstamo Standby para la Argentina por eh, 50.000 millones de dólares genera la primera reacción de los mercados capitales. La empresa calificadora Morgan Stanley Capital International MSCI Anunció que reclasificará ah, sí. a la Argentina <ríe> como mercado emergente. Vamos a escuchar al ministro de Economía, Dujovne, en a dos voces. La Argentina perdió su estatus de país emergente cuando fue declarado como país fronterizo en el año 2009. Después de años de mala praxis en lo económico que nos llevaron al estancamiento, a una economía que no generaba empleo y que no crecía. Nos ha llevado nueve años recuperarlo. Nueve años en donde gracias al trabajo hecho a partir de diciembre de 2015, la Argentina se ha reinsertado, ha logrado volver a ser considerada como un mercado emergente y eso tiene efectos muy concretos escuchábamos a Nico Dujovne. Yo, eh, perdón, sí, entre sí. ser un mercado emergente y un mercado fronterizo, claramente, ¿No? si me tuvieran que elegir a mí, ¿qué sí. qué qué quiere ser? Sí. Yo prefiero ser un mercado fronterizo pero por, Para que me te tenga miedo De frontera Para ser como medio medio border Pero fronterizo a mí es el que casi le falla O sea que le falla pero no está sí, en un papel sí, Entonces sí. No, ese pibe es medio fronterizo Meme. No lo jodas eh, Porque te mata Porque claro, te puede pegar un, una puñal a la cabeza un fronterizo <risa> Qué agresivo, un mercado, mercado fronterizo, fronterizo. Sí, sí, sí, sí. Un mercado que parece que está bien Pero de repente te das cuenta que le falla la cabeza <risa> Y no puedes hablar con él no Necesita una, una atención especial ese <risas> mercado porque realmente eh, no es impredecible. Hay que integrarlo con, con, con políticas particulares. Con otros fronterizos, hay que hay que juntarlo con otros fronterizos y armar políticas especiales para esa gente. La calificadora Morgan Stanley había amagado con colocar a Argentina como emergente en junio del año pasado. ¿Cómo se am cómo amaga una calificadora? Dice, eh, bueno, puede ser que los pasemos a emergente, qué sé yo, y al final no. Al final no, quedó fronterizo. Esto fue tras las primeras medidas económicas de la gestión de Cambiemos que volvió a liberar el dólar y eh, liberó, valga la redundancia, la posibilidad de girar activos para las empresas extranjeras, motivos que en 2009, durante la gestión kirchnerista, habían llegado al mercado de capitales a castigar el país y reducir su calificación a mercado fronterizo. El índice revaloriza las condiciones del país como un lugar de paso para los fondos de inversión internacionales. ¿Qué quiere decir ser lugar de paso para es los fondos de inversión internacionales? Que no sos productor, sino que sos lugar de paso. En busca de la tan mentada lluvia de inversiones. Esta metáfora tiene que ser dejada de lado ya. Sí, eh, porque además es la, el cuento de la buena pipa. Sí. ¿Qué pasa con la lluvia? Ah, no, ahora sí. Porque aparte lluvia, o sea, tienen que ser un montón. porque no sí. sí, sí. ¿Por qué no dicen de otra manera? Algunas inversiones. La entrada de inversiones. La de inversiones, sin calificativo. Diluvio de inversiones. Abre el juego también para que capitales de inversión compren acciones de las empresas argentinas que cotizan en la bolsa norteamericana. Hoy, por ejemplo, las empresas argentinas subieron mucho el índice de la bolsa norteamericana. Porque compraron muchas acciones. Porque no somos más fronterizos. Desde que somos emergentes. Ajá. Lo que también habilita a las empresas locales a acceder a mejores condiciones de financiamiento. Festeja el capitalismo argentino Nicolás Dujovne también. Nico Dujovne. Cuyos tweets del pasado son... Sí, uno de... Diana Zacayán. Diana Zacayán. Que tremendo. tremendo. Tremendo. Tremendo. Estás diciendo... Se hace el chiste ella sola, ¿no? O, Como que... No dejan los chistes fáciles. Hay una travesti claro, en Hay una 678. traba, dijo, que están en 678, que se llama Zacayán... Y dijo que ahí tenía que haber un chiste Pero no se le ocurría cuál Malísimo el tweet encima No sé si con el apellido eh, Otra cosa que nos perdimos Entre el programa anterior y este Es la, el desplazamiento De los ministros Que pasa como medio desapercibido Sí, sí, sí Ar, fue Ar, el Aranga, sábado de la noche sí, sí, sí. <risa> Aranguren y Cabrera Ministro de Energía y Ministro de Producción A la vez Desplazados uh -huh. Y un ministro con un gran nombre Si se me permite decir algo bueno de él El señor Iguacel Me encanta Sí, es muy bueno Es un nombrazo Reemplaza a Aranga Tendríamos que tenernos las columnas de Telma y Luis sí. Para que nos expliquen un poco Qué es ¿Qué lo que está pasando está pasa por Porque bueno. ayer los portales Oficialistas Clarín y la Nación <risa> Salieron a lo de Mercado Emergente Como si fuese sí, sí, un sí, sí. gol Del Kun Agüero <risa> sí. Y nada más lejos, pareciera no, Yo no, a Güero no. lo veo más como un fronterizo El fronterizo es el 10 El fronterizo, el sí, sí, claramente No hay otro Lio fronterizo es, que el lío Acá nos acá nos, eh, nos están acusando en las redes sociales De ser lobista de Messi Un poco tienen razón Pero también reconocemos La eh, la falta de De cabeza y, y la falla en la cabeza de Messi Sobre todo, ¿no? <risa> Que es una característica de los sí, genios es también Es un sujeto con capacidades diferentes Eso sí. no cabe duda y esto no es peyorativo ¿eh? no, no, de, En, en de el caso hecho, de Messi De hecho, en, en buena medida Es parte del elogio sí, sí, Parte sí. de sus capacidades diferentes tienen que ver Con sí. romper todos los récords Hacer goles uh -huh. eh, Absolutamente insólitos Pero es una persona profundamente incapaz Como dice El de, ¿cómo se llama? El español, el señor gordo El de Messi es un perro nopacial es español. español bueno que viene que estuvo en esta radio sí, sí. una persona con total incapacidad para todo relacionado con la picaresca humana sí, sí. <risa> no tiene no, no puede entender las relaciones sociales desde, desde un lugar no literal eh, el índice de emergentes está compuesto por 23 mercados y 830 acciones qué quiere decir esto qué sé yo, en esta categoría están entre otros países china Corea del Sur, Taiwán e India Además de la Argentina fue recalificada Como emergente Arabia Saudita Otro país que le está yendo pésimo en el mundial pero Ya que quedó afuera sí. Perdió 5 a 0 en el debut <risa> Y el ministro de deporte Dijo que iba a haber castigo Específicamente para tres jugadores no. <risa> Que iban a tener que darle explicaciones Al jefe espiritual pero del qué, país ¿Pero qué esperaban? <risa> Porque sometieron a, a una humillación Al jeque Cuando estaba sentado al lado de Putin, perdiendo. Y al sí. lado de, el de la FIFA. ¿Te cortaste el pelo? Me corté el pelo. Recién. ¿Y cómo te fue? Acá la vuelta. En Londres. Con doble S. ¿Lon? Londres. Pero ¿Lon L-O-N? Como si fuera Londres, sí. pero con una S extra al final. Como vestido. Claro. Sería como... Londres no, no tintes, pues en la peluquería, no hay nada de vestir y el eslogan es Peluquería y y el I es es ahí inglés, 8 Peluquería and Vanguardia. Uh, nah, nah, nah, nah. Londres Peluquería and Vanguardia 220 220 pesos argentinos. Los, los la electricidad <ríe> aparte de la del 220 pesos La tensión te... eléctrica del lugar te dejaron como un, un, un, un fleco. Me parece que hay un fleco. Lo pude ver en el vidrio roto del radionauta. Y no vi bien. Y... ¿Estás todo picado? ¿Te pica el cuerpo? Estoy todo picado. Eh, se quedó re contento el peluquero con el corte que me hizo. ¿Ah, sí? Quedaste como nuevo, quedaste bárbaro. Te afeitó también. Me dio la mano, me ofreció afeitarme y me negué. Bien. Eh, y al final... ¿Primera vez que venís? Sí, bueno, vení que te registro. ¿Cómo...? ¿Cómo te llamás? Uy, Pablo tiré. <ríe> Me pareció que en Londres no están nada las condiciones para que yo salga con un Tristán así de la nada. Pero cómo que no Si es, a veces no si eso, las condiciones... si es peluquería en vanguardia ¿Cómo que, Si hay un lugar donde la gente tendría que estar preparada Es un lugar vanguardista a Preparada veces, para no. eh, situaciones judiciales de la vida no, Como no. que aparezca alguien llamado Tristán no Aparte yo no quería interactuar más Porque ya había hablado de Argentina Me declaré bilardista mientras me cortaban el pelo ¿Dónde viste el partido? Ya ya estaba hablando ¿Era no... futbolero el peluquero? Había una conversación que pretendía ser futbolera pero era dudosa No estaba en dar las condiciones Para tirar un Tristán Está bien, ya okay. suficiente fue no, no, el, mi apellido leer, Que fue relacionado sí. con Coco Basile me familiar. Ah. Todo raro No claro. quería Y te, me saludaron con el Chavo Pablito me... <risa> Chavo Pablito y lo miré como medio desenca... Como no entendí bien y después me di cuenta Se, se, se seguía naturalmente No le mentiste <risa> Vamos a decir no, al, al, al público que eh, No inventaste un nombre Yo soy Tristán Pablo Y en ocasiones donde no están dadas algunas condiciones, tiro un Pablo. ¿Es la primera vez que lo haces? No es la primera que lo hago, claramente no es la primera vez que lo hago. Y si tengo que tirar un nombre falso, condiciones totalmente especiales, soy Joaquín. ¿Ustedes no tienen, vos Manuel, la gente que está en el estudio y la gente que está escuchando, no tienen un nombre falso en el bolsillo? ¿Que siempre no, no, el mismo? La verdad que no, tengo un nombre de guerra, que no lo puedo revelar. ¿Qué estuviste en el PCR en algún no, no, no me acuerdo En algún momento de mi vida tuve que elegir un nombre de guerra Y solamente lo podía decir a una persona Y lo tengo, lo tengo lo, me, lo, me lo acuerdo ¿Quién, ¿A quién se lo dijiste? No no, no lo puedo decir tampoco Ah, porque lo voy hace, a buscar, lo voy claro, Esa persona recibe torturas En su cuerpo por, Porque alguien lo va a buscar para descubrir mi nombre de, de guerra Seguro que es Camilo No, no, no. Y no, no. Muy lejos Muy lejos Lío No, no, no nada que ver eh, Vamos a pasar a la segunda noticia Del diario Letra Sarmón que tiene que ver con El Mundial Que tiene que ver Ay, con ya, ya, ya. la derrota de la selección argentina ah. Argentina al borde De la eliminación Vamos a escuchar eh, la conferencia de prensa Parte de la conferencia de prensa Del de director técnico de la selección argentina El señor Sampaoli Situaciones que tengan que ver con con ubicación de jugadores en el campo, es total responsabilidad del conductor, eh, y en esa realidad eh, tampoco pudimos encontrar sociedades eh, que hubieran dado mucho rédito a Argentina, aprovechando mucho a, a, a Leo. Así que la verdad que yo tenía pensado que el plan de este partido iba a generar mucha presión sobre el rival, mucha eh, disputa en una mitad de cancha de, de Croacia que tiene mucho talento, eh, pero bueno, después de la desgracia del primer gol, nos costó todo mucho y, y se, se, se, se quebró el partido para nosotros emocionalmente y ahí no tuvimos argumentos futbolísticos como para, para poder eh, modificar la historia. En una muy mala actuación La selección dirigida Por Jorge Sampaoli Perdió contra Croacia Por 3 a 0 Si bien todavía Tiene chance De pasar de ronda Dependerá mm. Sí o sí De otros resultados Y de sí misma No hay que dejar de aclarar Que sí, tenemos sí, que ganar sí. Sí. Que es lo más difícil Primero depende De otros resultados Pero después Quizás sea lo peor Depende de sí misma sí. Eh, Con un nuevo esquema De 3 en el fondo De entrada se vio Con los laterales croatas Que generaban problemas a la defensa argentina <risa> Sin embargo, el primer tiempo fue parejo. Esta descripción no, de qué diario sí. es. Es de, de, un diario, de un reconocido diario de la izquierda popular. Ah, mira Sí. Mirá vos. Notas. Mirá vos. Periodismo popular. <risa> bueno. Si se me permite. se te permite. Eh, no, es verdad que el primer tiempo fue parejo. Pero más, parejo en lo malo de los por dos. La, por las falencias y, la, y los errores defensivos de ambos equipos. Claro, errores igual de insólitos cometieron las dos defensas. Sí. Estaban así, medio enmantecadas. Incluso Argentina tuvo la chance de... Eh, abrir el marcador sí. con el, en los pies de Enzo Pérez que sí. la tiró afuera y también tuvimos chance de que nos metieran un par de goles unos pares sí. y después estuvo ese no, después estuvo el quiebre del partido en el, algo en lo que coincido con San Pablo es que hubo un quiebre después del, sí. de la macana que se mandó a caballero qué pero que macana, qué qué macana, macana. No. Y, mm, así que bueno, mañana ¿a qué juegan? Islandia, Nigeria, ¿sabemos? a ver Eh al mediodía a las 12 vamos a estar todos ahí prendidos a la tele para ver qué pasa. Vamos a prender la tele. Sí, voy, la voy a prender y voy a estar prendido <ríe> Me gusta. ¿Cómo estás chistes. con el mundial, Tristan? ¿Lo viendo? Lo estoy viendo bastante. Sí, más que la anterior. Mucho más que el anterior. El anterior estaba medio suelto. Ah, no, no sé no, por qué al revés me parece. Pero ahora vos tenés un equipamiento específico. Tengo un equipamiento específico por el cual pagué ese televisor. Pagué con con cablevision. Sí. Con Flow. Con Flow. Sí, sí, no, trato de ver la mayoría de los partidos, a veces no, no, no es que estoy alejado porque porque no quiero, sino porque me tiene con tiene horarios más difíciles, laborales, sí. etcétera. Y sin embargo vi varios partidos. ¿Cuál fue el mejor partido que viste del Mundial hasta ahora? Y me perdí España Portugal. Eso fue un partidazo. Que fue un partidazo. ¿Viste México a Alemania? Lo vi, sí, pero... ¿Lo calificarías como, como mejor partido del Mundial? Puede ser, puede ser. Lo vi medio de, de coté, porque estábamos celebrando el Día del Padre mm. en un, un reconocido local <risa> sin gluten de la Ciudad de La Plata. <risa> bien, bien. Lo vimos, lo vemos ahí. Había, se genera como una complicidad. Igual, yo quiero decir que o sea, está perfecto que le gana en Alemania, me pone contento. Pero yo a los mexicanos no los quiero. En ¿No términos, los querés? En términos futbolísticos. ¿Por qué? Porque me caen mal. Pero decís dos características de que soy mexicana para vos. No, no, como, como, como selección. No sé, porque siempre compiten contra nosotros. De que bueno. eh, Hugo Sánchez es mejor que Maradona. Boludeces bueno, así. eso es una estupidez. Bueno, tengo una les tengo... Les tengo no, no digo que los odio como los brasileros, pero... Les tengo cierto rechazo O sea ah, no Me gusta que caiga Alemania Hubiese preferido Que sean manos De otro equipo Sudamericano Si querés Bueno Perú se quedó afuera Perú se quedó afuera Selección fuera. que a mí También me, me cae un poco bien Sí Porque es Aguerrida Y no mucho más Pero no aguerrida De una forma Ideologizada Como es Uruguay <risa> Son muy anti Uruguay Soy totalmente anti Uruguay Porque me parece Un país En su, en, en su totalidad Como institución política Un social, me parece medio pelotudo. ¿Qué estás diciendo? Me parece medio injustificable. Es sí, es injustifica, es insólito Uruguay. <risa> en el sentido que es igual que Argentina, vos No tiene razón a la gente a hablar Yo sé que esto los los nazi, pero... Y o sea, todavía tienen su país todo, pero hablan, o sea, son una época eh, me sometí al siguiente experimento de manera involuntaria. <risa> Me despertaba, no me acuerdo por qué, sintonizaba Radio Colonia a la noche, porque creo que pasaba Andolina. Ajá. Me despertaba a la mañana escuchando noticias que hablaban en mi idioma, con mi acento, y no entendía de qué estaban hablando, porque nombraban sí. personas, ministros, personajes del espectáculo, jugadores de fútbol, eh, personalidades destacadas de la cultura. Sí. que Lo mismo, misma hora, mismo clima. como si fuese un, una película de, de, de ficción. Hablaban argentino. <risa> y Tomaba no, el mate Y no era mi mundo <risa> Era una cosa rarísima ¿Los países tienen que justificar su existencia? Sí, yo creo que Fue un argumento que fue mal usado En algunos momentos <risa> de la historia No solo por Hitler, sino también hay que decirlo Por la Unión Soviética sí sí por Sobre todo su existencia individual Polonia tuvo que justificarla varias veces Y varias veces le dijeron que la justificación No era la correcta Ni era suficiente Pero Uruguay no es Paraguay. No, no, no. Que tiene supuesto, una no. cosa propia. Tiene una, tiene un, a los guaraníes. Claro. Tiene unas guerras ahí. Igual los uruguayos tienen los charrúas también. Y eso es medio Ese dudoso. Es... También es Entre Ríos, Corrientes. Podría ser tan nuestro como de ellos. Artigas es nuestro como de había ellos. Había que ver qué piensa el señor Mariano Dubín. <risas> de esto que estamos diciendo. Y Dubín con su romanticismo hum humanoide de humanidades. No me acuerdo cuál fue el mejor partido que vivía en el Mundial. No se me ocurrió en ninguno, sí. la verdad. Fue Alemania-México de rojo en un... ...legracido... Un... Un... Puede ser. Puede ser. Sin gluten. Puede ser. De todas maneras, arrancó bastante más. No hubo ningún 0-0. Eso ya es digno de... Sí. ...de, de mención. No sí. te voy a decir que es un mundial bárbaro. Sobre todo por cómo nos está yendo a la selección argentina. Pero está bastante entretenido. Más de lo que yo me imaginaba. Y está abierto. Está abierto. Hay resultados inesperados. Como parte de lo que fue la primera fecha del mundial fue que sí. Se rompieron los prodes. No ganaron los que tienen que ganar. No. Ahora empezaron a ganar sacando a Argentina de todo esto. Ve ganaron los que tienen que ganar. La última, los últimos partidos de España, Portugal, Francia. Sí, ahí igual, ¿eh? Sí, sí, unos a ceros, unos a ceros. Unos a ceros. Pero alcanzan los unos a ceros. Sí, obvio. Ojalá hubisemos ganado 1 a 0 hoy. Ah. Eh, bueno, nos queda todavía una chance. Vamos a esperar qué pasa mañana. Y, ah, y eh, al margen de, de lo futbolístico tal muchacho ese que echaron Ay, no, qué imbécil mundial. Qué imbécil Que eh, por eh, pelotudiar a una rusa Y hacerle decir guarangadas Como si fuese un, una cámara cómplice del show de video match Sí, las peores épocas de video match. y Yo vi el video esta mañana y la verdad es que me puse muy triste El video de cuando él está pelotudiendo a ella Sí Y por suerte lo deportaron Daba ¿no? una... una... <risa> ¿Lo deportaron? Sí, le revocaron el fan fest, el fan... fan car, ¿cómo se llama? Ah, la tarjeta de... La tarjeta sin la cual, en no un... solo no la entrar a, lo, a los partidos, sino que no la entrar a Rusia Un trabajo conjunto entre la ministra de seguridad Patricia Bullrich sí. y el, la embajada rusa y, bueno, no. las autoridades Porque locales. primero, la embajada rusa hizo un comunicado súper enojada Y sí, obvio Y, y hoy le que iba a salir en la tele pidiendo disculpas. Creo que ya volvió, que la, lo me lo mandaron. Yo también vi en Facebook que la gente lo putea por mensaje en Facebook, lo buscó en su perfil y lo recabó puteadas. Ah, y él respondió eso. Y sonido. él responde con un copy paste invitando a que le chupen la pija como <risa> la rusita. No, un imbécil. Total. Qué mal representado que estamos. Sí. En, en, en los mundiales en general sí, Salvo el sí, de Brasil Donde podríamos encontrar algún sector Que nos representara Por la cantidad de gente que fue Porque fue Nicolás Trivi Claro, por ejemplo Trivi no, Es un buen representante Trivi es, es un diplomático del deporte eh, Pero en general lo Cada tilingo Si se me permite la expresión <risa> <risa> Porque son tilingos Los que van al mundial Son tilingos Este tipo es Y más en un mundial en Rusia Un que Es lejos Dueño de... de Dinero Se tiene dueño de concesionera de autos del señor. ¿De dónde es? No sé. De Wilde. Wild. Wild. Wild. Baumfield. Bueno, vamos a escuchar eh, la segunda canción seleccionada por Luciana Lightus si te parece, Tristán. Por Pablo, favor, por favor. Pablo. Vamos a escuchar. <risa> Chapalito, gracias. Eh, nunca fui a un parque de diversiones eh, del segundo disco de esta banda, este trío, Barilochense. Mira vos. No sabía. Afincado en La Plata con los hermanos Manque y Antú, uh -huh. La Banca. Manque además es cineasta. Estrenó en la Berlin Ale este año. Eh, no sé si es de Berlin Ale o Berlinale. Berlinale. Y Antú tiene un proyecto solista que recomendamos desde este programa el disco une de 2017 lo que vamos a escuchar entonces es nunca fui a un parque de diversiones del disco que en paz descanse del año 2017 portoncito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 El Centro Social y Cultural Olga Vázquez Transmite Radio Nauta 106.3 106.3 ¿Podemos seguir hablando mal de Uruguay para desquitarnos? Eh, ¿A colación de qué? Del asado que comió el plantel de Uruguay en Rusia Que hubo una foto, es un momento difícilmente radial Pero van a encontrar la foto del asado en las redes sociales ¿Es la foto del día? Es la foto del día El plantel de Uruguay se comió un asado, hubo una foto Y esa foto generó burlas en las redes sociales es esta que está acá ¿Por qué genera burla? Los usuarios consideraron Que el punto de cocción No era el adecuado Y realizaron todo tipo de comentarios Si miras la carne Está bastante negra ah. Y después vas a ir encontrando Es como esas Esas imágenes Que, que tienen secretos vista... Vas encontrando Después hay, hay unos matafuegos Al lado sí, sí, sí. Es una foto que tiene Tela para Qué cortar. Qué duroso esos pantafuegos <ríe> al lado de la parrilla, por favor. ¿Qué quiere decir? Hay dos encima. Hay dos en filita. La selección de Uruguay sostiene al pie de la letra una de las cábalas que lleva a cabo durante su estadía en Rusia. Luego del ajustado triunfo en el debut contra Egipto, el plantel comió un asado hecho por el chef que acompaña a la delegación llamado Aldo Cauteruccio. Bien. Tras haber vencido a Arabia Saudí, los comandados por el maestro Tavares cumplieron con el ritual a pesar de haber retornado a la concentración de madrugada. Cerca del mediodía se degustaron un asado. ¿Cómo lo ven con maestro Tavares? Sí, Vos sí. en tu antiguaguashemo. No reconozco, reconozco que, reconozco que la hay la figura valor. del Prosser y maestro <risa> Tavares. Sí, sí, reconocía. Tras el retorno de Rostov y la llegada a la concentración a las 4 a.m., la jornada para los celestes comenzó al mediodía. Con un asado que realizó el Chef Celeste. Nah, te vas usar Celeste. Toma el escrito de la nota. Desde las redes oficiales encima. Sin embargo, las fotos que compartieron desde la cuenta oficial de La Celeste <risas> despertaron una catarata <risas> de comentarios de diferente índole jugando el punto de cocción del asado. Cabe destacar que el primer asado que comieron tras lo ocurrido con Egipto tuvo características similares a de esta ocasión. Cauterucci es un profesional reconocido en Uruguay que acompaña al, al combinado nacional desde el Mundial en la Alemania 2006. ¡Qué lindo! Qué lindo trabajo, ¿no? El asador del, del, de la selección en el Mundial. Uruguay definirá la cima del grupo A en la última fecha ante el anfitrión Rusia. Ambos llegan con 6 puntos y se enfrentarán el próximo lunes en el Samara Arena. Tenemos comentarios... De la... No sé si han visto ya en las redes de la del Servón la foto No, la verdad, mirá, a simple vista Genera unas dudas Yo, que no sé asar Pero ¿cómo te gusta la carne <coughs> a vos del asado? No, a mí me gusta a punto más bien jugosa Bueno, vos ves esto y decís Esta carne no está como me gustaría que sí, esté o no Sí, puede ser, puede ser Aparte hay unos dudosos pollos <risa> que no no no, no foto son los matafuegos <risa> porque generan una inseguridad, la sensación de, de ¿Sensación amateurismo de... absoluta, es eh, porque cocina con dos matafuegos al Yo lado. Tengo Yo tengo una hipótesis. Yo tengo una hipótesis. no es que estás en un bosque, no, no, no, no hay ningún en, tipo de mantener el inflamable alrededor. Se los puso la la seguridad los Rusia. rusos, que no entienden si no, de asados No entienden de asados Y está vestido medio como un cura, el señor Cauteruccio Es verdad, ¿no? Es verdad. Bueno, igual tiene un uniforme que puede pasar como un uniforme de cocinero Sí, y está haciendo con leña, al parecer El asado, lo cual puede tener que ver con el quilombo que se le armó Tenemos unos tweets primero ¿Qué quilombo se le armó? Se ah, quemó el asado ah. yo, yo afirmo que si ese asado está quemado, está pasado Bueno, Germán Gajo dice Se le pasé un poquito nomás Señor, se está acabando el asado sí. No amigo, lo cocinaste arriba un motor de Renault 21 ¿Qué querés decir? Yo sé algo que no sé Es... Eh, ¿Modelo de Renault? otras cosas No, modelos en general O marcas y, y modelos de autos yo un momento A mí me preguntas ¿En qué auto viniste? Cuando me llevan a algún lado Yo no sé manejar No sé hacer asado ni sé manejar Bien Hola, ¿cómo era? Bueno, no por... <ríe> eh. <ríe> de habilidades. Sí, man. soy estoy flojo de, de habilidades, pero no sé reconocer los automóviles. Si a mí un día me secuestran y ¿No me, y me preguntan, Palio rojo? ¿En qué auto estás? Es muy probable que yo no sepa. ¿Pero vos no reconoces un Palio? Sí, un Palio te lo reconozco. ¿Vas a Palio, Gol? Un Gol te reconozco. Dudaste con bueno, el Gol, no, no, el Gol te reconozco, gol te reconozco. ¿Te reconoces un Honda Fit? Eh, ¿El onda Fit es el que es parecido al Corsa? Dudoso <risa> no. <risa> no, no, medio que no ¿Cuál es el Honda Fit? <risa> el Honda Fit, ¿qué querés que te diga? Lo deberías googlear ¿Te reconoces un Clio? Sí, pero esos autos son viejos Y qué pasa que, claro, yo tampoco conozco los nuevos Yo me supe todos los modelos de auto, todos El 100% de los modelos de auto que circulaban por la Argentina Al 91 no sé cuáles Hasta mis 13 años ¿Qué? <risa> 10 y 13 ¿Cuál es el Renault 21? Yo lo estoy googleando Onda Fit No, están... no, no es nada, nada que ver con el Corsa No, yo me confundo con otro Ah, el Renault 21 <risa> No, el Renault 21 es un auto extraño, poco usual Que te usuarios a comer de la galera ¿Con cuál me confundo? Ver, ¿Cuál es el que es igual al Corsa? Ay, el... Ay, ¿cómo se llama? Es otra marca no, no, coreana el, el Leander, No, no, el León da Fit no te lo reconozco Ya me va a salir como es Bueno no, Hijo no, no. de puta no le querías tirar nafta también le pregunta Joan Femenía María Luisa Femenías Mirá ¿Es asado son de tortitas, tortitas negras? De titular va Edín Seco <risa> Todo bien Sí El jugador de fútbol ¿no? Edín Seco Más negro que la noche es asado, un puñal en el pecho para que nos gusta jugoso tirando crudo. Seco como lengua de loro. Esta... ¿Quién dice que son secas las lenguas de los loros? Eh... ¿Son secas? y ¿No tienen saliva los loros? Creo ¿Las que ¿Las aves tienen saliva? Creo que tienen saliva, pero tienen una lengua seca. Que alguien le avisa al pobre muchacho que el carbón va abajo de la parrilla. todo bien. Eh. ¿No? Todos opinan, pero en el mundial del asado salimos últimos dice Juan Carlos Arzamendia. Pasó Suárez y dijo que volvería a morder a Chielini antes que morder eso. Pero igual, son todos unos unos Raúles comentando. Sí, sí, sí, sí. es comentario de asado. Po pobres provincianos acomplejados, así que ustedes hacen los mejores asados, no me van a reír. Vos lo haces con carbón enfermo, le dice uno. <risa> Lucas de Cerrada diría un viejo amigo, la oveja es mía y la hago el amor como quiero. Como es una frase Dejen a Cauteruchos y a Raúl asado quiera. El asado se come bien cocido Y el que diga lo contrario es un gil Dice Alejandro López Stanley Que quizá tenga algo que ver con Morgan Stanley Asado con metafuego al lado Lo del punto de cocción Acá redirige el debate hacia otro otra Arista Tutti Casti Lo del punto de cocción es cosa de cada uno Ahora, trozar así la carne es de burro nah. Lo hizo con los tablones que sobraron de Chernobyl <risa> El vago ¿Qué se me gustó? El vago Critican de envidiosos Puede tratarse de carne, el lobo estepario Abunda mucho en Siberia Bueno Sí, sí, hay redundancia, ¿no? En los comentarios Pollo uruguayo, el carbón eh, ¿Vos cómo comés el asado, Tristán? El asado bien cocido, el que día del es un gil Ah, ya lo leíste Sí. No, Yo asado lo asado como jugoso Tirando a crudo Ah, bien, somos Somos somos colegas en lo que Pero sí, si sangra me gusta sí Pero eh, Genero repudio a veces Sí, sí, hay mucha gente que está en contra Y, y es algo difícil A la hora de uno Y cuando vas a, a un establecimiento gastronómico ¿Cómo lo pedís? A mí me da un poco de miedo a veces que, que diga jugoso Y que me traigan Muy rojo. Muy, demasiado. Marco rojo. ¿Cuál se siente ¿A punto? A punto. ¿Cómo es? Jugoso a punto, cocido. Cocido. No sé. Bien cocido. Bien cocido. No, a mí tráemelo bien sequito. ¡Ah! No, no. O sea, igual me gusta también, ¿eh? ¿Sí? Seco. Sobre todo a cuando mí... está frío. A mí me, me cagás un poco la vida. O sea, no, lo, yo lo le entro igual, pero si me das a elegir, me, me, me quedo con el, con el jugoso. Me gusta morder... Y que salgan... No, yo si veo en no... sangre. No, no, generalmente no pido un bife. Bueno. Si haces si, si, si, si un churrasco en tu casa... Sí. ¿Cómo lo no. comes? Lo hago mal, seguramente. <risa> todos, todos Pensále seco, pero... Porque... Son medio pelotudos. Sí. No, no, sí, sí. Eh... ¿Y algunas te comiste uno que esté como crudo adentro y hecho por fuera que es a la usanza de... también sí, alguna uruguayos. vez he probado mí, yo banco eso sí sí la carne no hay nada que impida comer la carne de vaca cruda de ¿eh? ojo no porque además si lo comen en todos lados ¿sí? y la gente no se anda muriendo la gente nos anda muriendo por qué, qué por qué te moriría supuestamente lo que hay ¿Cuál no cosa la enfermedad yo concretamente diría, yo diría botulismo pero no sé <risas> se me está ocurriendo de la nada sin justificación Bueno, no, la verdad que yo envidio a los uruguayos, sobre todo porque primero clasificaron a segunda ronda. y Segundo, tienen un asador profesional que les hace asados para toda la concentración. Uh -huh. Así que, me parece bien. No sí. critico, que soy yo. <risa> sobre todo, el, si, lo veo, si me puedo eh, comer un asado con el maestro Tavares, eh... No, ¿Te comes forma. eso. Sí. Ese carbón. Sí. Lo comparan el pollo, con El pollo, me gusta, pollo el... me gusta seco. ¿Sí? Sí. Me gusta la no, pechuga. porque el pollo seca. crudo está mal. El pollo crudo está re claro. sí, sí, sí. ¿La pechuga seca? Me gusta. Ya, ya es seca de por sí. Ya seca de por sí. Tienes que gusta. echarle un un lemoncillo. Sí, obvio. Yo evito comer pechuga todo lo que puedo. No, yo la prefiero. ¿La preferís a la pata? Sí. Ah, te, te tendrías que ir de de este lugar. Sí, he sido repudiado. Que boludo lugares. Bueno Dejame Dicen que se parece a Brancatelli El cocinero ¿Es el Branca el que hace el asado? Eh. Bueno eh, ¿Crees que algún comentario más Que te haya llamado la atención? No, estoy viendo que se están puteando Por el chabón que Le hizo decir eso a la rusa Ah, ¿ahí en el, los del asado? Sí, porque saltó un uruguayo diciendo Ustedes son argentinos, se critican del asado Pero le hacen decir cosas de las rusas El argentino retrocedió, le dijo No, se sí, tenés razón, la verdad que me vergüenza <risa> en como esta, argentino En esta te banco <risa> Bueno, vamos a escuchar eh, Isla Mujeres Que es una banda de aquí de la Ciudad de la Plata también Como todas las que estamos escuchando del segundo disco de este cuarteto pop, integrado por Amparo Torres, Julia Barreña, Eleña Radicciotti y Faustina Zagasti, al eh, disco lo produjo Gastón Le. ¿Eh? Gastón Le. ¿Como Germán Rey? Sí. ¿Pero G Gastón Le? Gastón Le, que es de un planeta. Y, de un planeta llamado Tierra. <ríe> sí, no, de la banda Un Planeta. Está en el disco Otras del año 2017, vamos a escuchar de Isla Mujeres, el hambre de la casa. <risa> No me en la web traderauta.com.ar Cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder, el mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en la, que en, en el hospital no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, eso no pretenden que no lo tengamos.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 Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez Transmite Radionauta FM 106 3 Radionauta.com.ar Ahora, en Le Tercer Mon... Seguimos un recorrido caprichoso, pero riguroso, sobre el rock de la ciudad con Luciano Laitó. 21.07 en toda la República Argentina. Estamos con el señor Luciano Laitó, el caprichoso y riguroso Luciano Laitó <risa> que nos trajo una, una información de último momento, sí, sí. un audio filtrado. A ver, de los últimos 4 años desgraciadamente, anarquía. No, no. No liderazgo desde parte de, no ni li de la dirigencia, no ni de parte de atención de, de lo que conducen. El Cholo Simeone. Eh al Burgos, eh Te lo mandó a vos Que el equipo está perdido, viste Al no Mono Laito Que tenía que haber jugado el arranque del partido Como arrancó y hey, ponerle story. contra Islandia Que era equipo más de... Esto Ay, significa <risa> No, se filtró un, un audio Un audio Del Cholo Simeone Un audio que le mandó el Cholo Simeone al Mono Burgos Y se filtró De manera accidental sí. Hablando de eh, El accidentado partido de hoy Lucho Laito, antes de que digas hola ¿Te gusta el Cholo Simeone como técnico? Sí. sí. <risa> Hola Lucho, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien. ¿Te gusta que estemos operando en este programa a favor? Ya estemos eh, dando por hecho la salida de San Paoli, sí, pase sí. lo que pase, y la, y la llegada del Cholo Simeone a, a la dirección técnica de la selección argentina. ¿Están eh, haciendo, eso? Sí, haciendo sí, eso? sí, bueno, me parece bien. Te, sí, te estamos eh, invitando eh, hacerlo también. Creo que... No, que San Paoli es mmm, un desastre ¿no? <risa> Y que el bielcismo ha llegado a un punto muerto sí, no, Un punto eh, de no retorno Un punto de no Nada, retorno Pero ojalá San Paoli fuera bielcista sí, sí. Bueno, <risa> no, pero no, representa pero, una línea bueno, sí, Él se sí. reivindica tal Está bien, bueno eh, Y una línea que dice, no, si Simeone no, pongan a, a San Palobi San Palobi, exactamente Sí, bueno, ahora eh, serán unas horas de, de lobby de aquí para allá hasta que... No como sé. como siempre, ¿no? Sí, hay que ver qué pasa mañana, por ahí si, si se da un resultado positivo para Argentina se, se cierra un poco, pero si no va a ser una cosa increíble. Buena sí. suerte más que suerte. <risa> Ese ambiente de chulengol, increíble. <risa> ¿Ah, hizo algo hoy? No sé, no lo vi, pero... Bueno, Lucho, como viste...? a la selección. En principio la vio en el trabajo, a la oh, selección con ah. compañeros de trabajo. Eh, y la vio horrible como lo vimos todos. Me parece que no hace más este lo, lo, lo loco es eso que pasa, ¿viste? Cuando ahora cometió, bueno, el, el arquero cometió un error, no hace falta que lo diga. Mm -hmm. Pero después todo lo que pasa después, ¿no? Es como una sí, sí, sí, una debacle, <risas> una desmoronamiento. De sí, sí. sí. Fue sí, una, eso... una, una, una cosa pero demencial Fue sí, de, sí, sí, como sí, la, sí. La, la, un... la caída de, de, una, de una cuestión Es un castillo de naipes El sí, cerebro, era. De, era. El, el, el alma colectiva de el ese equipo no un de castillo de naipes que... <risa> sí, <risa> Pero como se desmoronaron No sabían para dónde salir No, no, no, no. Sí, sí, sí. La, la latinoamérica de, de, del alba la unión, soviética, la unión soviética en el 91 Que de sí, pronto sí, sí, sí. uno Soy... declaró la independencia Y fue desastre monumental No hubo marcha atrás Sí Así que bueno, eh, vi eso y bueno, por supuesto, después no, no me pude concentrar en nada hasta llegar acá y creo que nadie se va a poder concentrar mucho, este, lamentablemente, en las próximas horas hasta que Argentina pase algo, digamos, o se quede definitivamente afuera uh -huh. o milagrosamente acceda a una nueva etapa. En la cual para pasar cosas difíciles para Argentina en octavo si llega a pasar. Quizás, predigo, me permito predecir... Sí, iríamos con Dinamarca, con el juego ascético y productivo de Dinamarca, <risa> o con la juventud maravillosa de Francia. No, ahí estamos. estamos complicados. Al horno, más, más aún. Bueno. Eh, Lucho, ¿qué nos preparaste para hoy? Bueno, eh, hoy eh, la idea era saltar al presente. Eh, nosotros habíamos hablado, recuerdan, de algunas etapas del, del rock de la plata uh -huh. y eh, una uno de los cortes que habíamos hecho, cortes históricos, eh, hablábamos del 2014, casualmente del, del último mundial también, eh, <risa> <Basta>. como un... <risa> como un... bien que estábamos en 2014, ¿eh? oh. en varios sentidos. Sí. Y bueno, ahí para, para mí hay como un corte donde empieza la, la, la generación de bandas que está ahora produciendo las cosas nuevas, sí. como, para llamarlo de alguna manera, y que para mí son un poco hijas o, o, o eh, accedieron a, a hacer música y a tener un, su público Eh, tras la puerta que abrió un planeta con su segundo disco no para mí hay como ahí hay como un se cierra como la etapa dorada del, del indie digamos donde había una una este, preocupación porque la emoción de la canción y la canción uh -huh. salga directamente digamos este donde el, eh, el, el sonido era muchas veces a propósito desprolijo y a propósito lo-fi Y a partir de ahí, en el 2014, hay como un como un salto y aparecen estas bandas como más con, con, con músicos más jóvenes y con más eh, músicos como bochos en el tema del sonido, ¿no? Sí. Gente más... Eh, eh, que para mí, digamos, es como la, fi la figura que engloba eso. es eh, Gastón Lé, por eso le lo marcaba ahí cuando presentaron el tema de isla Mujeres, que es el líder de Un Planeta y es un flaco que trabaja del sonido muy conscientemente, ¿no? El... el es un profesional de eso, además Que se fue haciendo eh, digamos mm -hmm. no, no es que sí. eso salió eh, digamos Fue una de un repolio Claro, no es que fue una escuela de Londres eh, Sino se fue haciendo Un poco a él mismo eh, Pero que a partir de ahí Hay una preocupación más De, de, de la profundidad del sonido ¿Vos decís la... prolijidad? ¿También hay más máquinas? ¿Cambian mucho S las voces también o no? Sí, bueno, también eh, Bueno, cambia todo, cambia todo hay, hay, hay mucho más hay mucho más procesamiento de, de todo, de los instrumentos, de las voces sí. y también es digamos va en, en consonancia con lo que con lo que empieza a, a pasar también a nivel global, ¿no? Con claro. lo, todo el, el, la polémica del autotune que hizo Charlie García la otra vez, digamos. Son todas herramientas que que empezaron a, a, a formar parte de la cotidianidad de hacer música, uh -huh. este, eh, y que si tenés un poco de cabeza y dedicás tanto tiempo a, a trabajar con la música como lo hacen estos pibes, bueno, vos tenés empezaste a tener acceso y empezás a saber manejar eh, todo ese tipo de herramientas que antes eh no se usaban un poco porque no había acceso y otro porque era una decisión artística. Sí, sí, sí, sí. Eh, no, no es que eh, no, no estoy planteando que unos fueran que unos sepan sean más competentes con el sonido y otros que lo sean menos, sino que es una cuestión una decisión estética. De hecho, en general, hasta quizás se podría hablar de una una búsqueda medio Por, por agotamiento de, de, de lo anterior, digamos, ¿no? De, claro. bueno, ya nos cansamos de tantas banditas que sí, hagan bueno. lo-fi o que, bueno, o sea, todo bien, pero nosotros queremos hacer otra cosa, sí, mucho pasa. más cuidada en términos sí. de sonido, más profesional hay, en algún punto. Hay, hay grupos que lo ha, que lo han dicho deliberadamente. Una de las ah. bandas de, de ahora, digamos, de, de, de la nueva camada es Reales, que antes se llamaba Reales Kimonos. Sí. Y ellos tienen, por ejemplo, una canción que se llama Somos los hijos de nadie, digamos, como que explícitamente es sí, nada se muestran como como como una ruptura ¿no? que claro. la, la quieren hacer digamos bueno persiguen bueno algún su, su fin digamos difundir lo que ellos hacen uh -huh. eh, a y por contraposición cuando escucho por ejemplo a una banda como la bestia de bebé que es continuidad me parece directa de lo anterior como que digo oh, otra vez otra, ¿Otra vez igual que otra banda hemos sonido un re 12 un asado, <risa> un asado. Dale Me pasa eso Me pasa lo que me pasa a mí, Anita Porque estás puteando el otro lado del vídeo <risa> No, igual a, mí, a mí me pasa algo parecido Es como que Son es la épica amigos, La festejarse. épica del barrio, sí. ¿no? Como el, el indie El indie cabeza, esa cosa sí. Que fue, es, es, es mentira Pero un poco es verdad Es como que, pero suena como medio Hasta impostado en, sí, ya en Bestia Bebé Igual, no es que no me gusta Bestia Bebé Pero... Bueno pero también Bestia bebé también es un poco el, la eh, son músicos de mi generación de treinta y pico uh -huh. lo, lo que estoy hablando de los chicos de de reales claro, como sí. de Fusdelay es sí, un cambio Franky Dead son pibes de 25 años este pibes y pibas que están haciendo música ahora Islas Mujeres habíamos escuchado uh -huh. eh, hace un rato Laika perra rusa ahora estamos escuchando Lynx eh, de Cortina son todas bandas que bueno han, han armado otro uh, otro circuito también porque eh, es como ayer eh, bromeando decía es como la, la generación inbox no eh, diré por inbox eh, que son son generalmente fiestas que, que sí. son eh, que mezclan cosas que no son solamente lo que digamos que no pasa directamente por pura vida como sí. pasaba antes o que no pasa directamente por centros culturales como pasaba antes sino que eh son bandas que tocan mucho en fiestas privadas en lugares chicos, en casas eh, y que también tienen una cuestión bastante, mucho más desprejuiciada me parece con la cuestión de del uso de la imagen y del baile de, de un poco, es una generación me parece a mi eh, como más hedonista y más como divertida, mucha mucha preocupación por la moda del público, o sea como que los músicos y el público son como lo mismo en el sentido de que eh, son tan protagonistas por ahí de de, de, de, de, un, de, de una de un toque digamos de, un, de una fiesta los la gente que está ahí afuera que los que claro. tocan digamos que como hay con una eh, que también tiene que ver bueno con la generacionista y todo bueno es una bola bastante grande pero me parece sí, que sí. Eh, eh, iba por un por ese lado eh, y bueno la idea era juntar un poco de las bandas que a mí más me gustan de, de esta etapa y escucharlas hoy y hacer como de un, del 2014 para acá eh, quiénes son las bandas que un poco están haciendo ahí moviendo un poco lo que es la, la escena de La Plata. Lucho, y tenemos una entrevista también, ¿no? Que le vamos a hacer a la fotógrafa, Luciana De Michelis, pero eso va a ser después de la próxima canción. Sí, primero vamos a escuchar una canción y después sí vamos a hablar con, con Luciana, que me pareció interesante este hablar con ella, porque, bueno, ella es... La que está retratando un poco esta escena Como fotógrafa, además ha dirigido algunos videoclips De estas bandas eh, Y bueno, y también me, me gustaba Hablar un poco de, de la fotografía Como parte de la escena del rock platense Así que de eso vamos a hablar dentro de un ratito ¿Querés presentar la próxima canción? No, presentalo vos mejor, Vamos a escuchar eh, De Fus Deley eh, Del disco Ideas para un mundo imaginativo Del año 2017 La canción Caída Libre La Tercer Monde, como vos, pero mejor. 23 en toda la República Argentina Estás escuchando Letters, Armón Por el aire de Radio Nauta FM 106.3, estamos en plena Columna del señor Luciano Laitó sí. Qué maquinolas que suenan de fondo Lucho, Mucho sintetizador Te paso la posta Bueno, ahí escuchábamos a, a Fus de Ley recién Que va a tocar este sábado como eh, Banda Soporte De la Patrulla Espacial mira ah, mira ah, En el Galpón de las Artes Así que están todos y todas invitados Ahí, esa Esa fecha que va a ser la única de la patrulla eh, este año y que, bueno, además eh, juega un poco con este cruce de generaciones que estábamos hablando. Eh, y ahora sí vamos a saludarla a Luciana de Michelis que está del otro lado de la línea. Luciana, buenas noches, ¿cómo andás? Hola. Buenas noches, ¿cómo vas? ¿Todo ¿Qué bien? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Recién salida de una obra de teatro. Actué. Sí, actuaste ah, ahí, ahí en el TAE, ¿no? Actúe en la TAE. hay como toda una cuestión con la gente que le dice el TAE y ah, gente que bueno. le dice la TAE. Por lo le decimos la TAE, pero está bien el TAE también, lo aceptamos, no hay ningún problema. Bueno, <ríe> contá un poco de qué se trata ya que estamos. La obra se llama T4, eh, la directora la llama como una comedia horribilis, esa es su descripción de, de lo que sería T4. Eh, vamos a estar haciendo funciones jueves, viernes, sábado y domingo. Y la verdad que la obra es un delirio, yo básicamente estoy como uno de los guardias de seguridad, tengo un rol bastante similar quizás a lo que hago todos los días que es sacar fotos y filmar, estoy como haciendo eso de eso ese personaje, Mira. Eh, así que bueno, después me encantaría que pudieran venir a ver la obra, estamos, bueno, esos días en el primer subsuelo ahí del Tato Argentino ¿Y a qué hora es? A las 20, a las 8, a las 8 de Bien. ¿Y cómo le fue hoy? Muy bien, la verdad que fue fue una función muy linda, fueron bastante personas, eh, yo pude filmar, estoy filmando toda la obra de corrido y la verdad que las caras de la gente, es <risa> aparente, porque no es una una obra de teatro, digamos, donde es un teatro de la italiana, ¿viste? Uh -huh. La gente está por todo el espacio, ah. distribuida, no sé si alguna vez fueron al espacio de la TAE, no. pero sí. es como una suerte de búnker subterráneo, <risa> eh, mucho cemento como es el teatro Argentino. Claro. Uh -huh. Esa estructura bien brutalista, ¿viste? Hermosa. Bueno, es un espacio recuperado, es un espacio que que antes no no había nada, como hay muchísimos ahí en el teatro que están sin utilizar. Pero bueno, justamente lo que hicieron los directores hace unos años fue armar una escuela. Así que nada, lo estamos moviendo ahí el espacio. Bueno, Lu, nosotros te llamamos porque estábamos hablando un poco de la generación de, de bandas uh -huh. que vino de, del 2014 para acá, sobre todo muchas de las cuales han, han pasado eh, por tu lente, digamos, eh, uh -huh. recién venimos a escuchar de ley que vos hiciste la tapa, hiciste la tapa sí. de, de otro disco que yo estaba recomendando fuera del aire, que es el de Fran Formica, sí. eh, y bueno, también has fotografiado un planeta, peces raros, y sí. bueno, siempre ahí andás eh, por la noche con tu cámara registrando un poco en la, la, la escena, de ahora, que por ahí en otro momento la fotografiaba otra gente, digamos este Martín boneto eh, Ariel Valeri, por llamar a algunos. Eh, pero me pareció interesante hablar con vos porque, bueno, un poco yo, eh, que ya no salgo tanto como antes, sí. un poco veo la, la noche a través de, del lente tuyo. Eh, sí. Para empezar, ¿cómo vos empezaste vos con la fotografía y puntualmente cómo te interesaste por fotografiar bandas? A ver, yo empecé... Eh, cubriendo a una banda que se llamaba Apio Agrio que me invitó un amigo mío que se llamaba Agustín Aguilar -Tau. Agustín nada, me fogoneó mucho yo me había comprado la cámara hace muy poco tiempo eso fue en 2010 y fue el primer recital de su banda y fue el primer recital que yo cubrí y la verdad que nada a partir de ahí no no paré eh, a partir de 2015 tuve como ahí capaz eh, un incremento si querés de, de las coberturas Y por eso también como que en los últimos años empezó como a, a hablar un poco de que yo soy fotógrafa de bandas, en algún punto a mí me parece como muy muy loco todavía. no no Me cuesta calzarme la camiseta porque para mí es algo como cotidiano, viste todos los fines de semana estoy haciendo alguna cobertura y viste que capaz en la vorágine de lo que sería eh, nada, lo cotidiano, lo contemporáneo, nada, se termina como acostumbrando un poco a que eso sea así. Pero uh -huh. sí, es cierto, o sea, hubo una nueva generación de bandas, que ya podemos como distinguir más o menos cuáles son. Eh, yo sumaría a la a la lista de bandas que tenés ahí, a Laika Perra Rusa, uh -huh. justamente ahora estoy en la casa de Guido, cantante. Ah, bueno. Así que sí, estamos acá, estamos dando curto. Ah, por eso lo decís, porque si no... Porque si no te sacaban de la casa. <risa> claro. ¿Cómo? No escuché, perdón. Que, le, que lo nombrás por eso, porque estás en la casa. No, pero vamos allá de eso, ah, porque sí, sí. la Ica Tarra Rusa no nos podemos olvidar tampoco. Estuvieron y tocando la haremos... semana pasada acá en la radio. Si está Juan Badini, le mandamos un saludo. <risa> bueno, después le voy a mandar, le voy a mandar. Dale. Así que, no, bueno, eso, básicamente, no... Es como que ya se convirtió en una parte de mi vida, básicamente. Eh, estar formando parte de ese, de ese grupo. La verdad que yo creo que la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto, te diría incluso que no lo elegimos en algún punto, como que las cosas se fueron dando de esa forma. Eh, después está bueno, me parece a mí como el cauce que uno le da a esa forma, ¿no? Como uno va seleccionando las imágenes, uno las puede laburando, claro, una ahí, parte de, de archivo. Claro, ahí eh, bueno, está eh, está tu, tu perfil de, de Instagram que se llama Archivo de Michelis, ¿no? Sí, eso lo empecé hace poco porque me pasó que también yo estoy produciendo imágenes un poco más personales, yo como que también estuve estudiando en algunos cursos con Leandro Torres, Atauso Pérez Aznar, eh, fotógrafos que capaban más por el lado de la fotografía de autor y aunque mm. me parece que ob es obvio de que mis fotos tienen una, una beta recontra autoral y me parece a mí que sí, soy la única persona que puede sacar esas imágenes, eh, me parecía también que en algún punto como que mi archivo de registros merecía como otro otro espacio, ¿no? Como poder diferenciarlo y poder también tenerme, darme yo más libertad, me parece a mí como en, en las imágenes que estoy produciendo de manera más personal sí, Muchos amigos me dijeron que eso estaba muy mal Y que está es cualquiera hacer los Instagram Pero yo no los escuché y me chupo un huevo Así que armé el archivo <risa> Está sí, muy bien sí. Obvio, está obvio muy bien. Bueno, ahí se pueden ver algunas eh, de, de tus imágenes Que, bueno, yo sin eh, eh, solamente siendo espectador eh, digo, de Digo, de un tiempo a esta parte hay como un como un estilo tuyo que yo ya reconozco, sobre todo en el, en el uso por ahí de, de luces así bastante como duras, eh, que es bastante como personal tuyo, sobre todo en, la, en las fotos de bandas, ¿no? Pero además sí. esto de... Últimamente también haces mucho retrato del público eh, uh -huh. que va a, a esos lugares. Eh, ¿qué, ¿De dónde eh, sacaste esa línea, digamos, de estos cursos o qué fotógrafos, digamos, a nivel... Eh, global eh, te interesan o, o te parecen interesantes Opa, para, para seguir la Mirá, línea o sea, uno de los primeros fotógrafos que, que yo empecé a mirar cuando era más chica fue Alex Zot y hasta el día de hoy todavía no encontré otro que me, me pegue tan hasta la médula como ese tipo es eh, estadounidense después que se yo, a nivel nacional Tati eh, Hafford Leo Vaca bueno también a nivel local, no sé, hay, hay un montón de fotógrafos que me parece a mí que, que influenciaron un poco la mirada pero también qué sé yo me parece a mí que en los últimos años intenté no tenido encontrarle como mi, o sea no darle mi mirada porque es cierto que todos estamos como influenciados por un montón de cosas pero bueno hice mi esfuerzo no eh, te que te preguntan a veces qué fotógrafos son los que te influenciaron a veces es como que te pregunten qué vanos escuchaste es como muy muy muy grande para mí la pregunta pero sí o sea si tuviera que nombrar uno solo puede estar que pueda decir alo te a mí eso es como uno de los fotógrafos que más me gustan en el cosmos y además de, de las eh, fotos de las coberturas digamos eh, ya de un tiempo a esta parte empezaste como a, a, a producir digamos eh, tapas de discos sí. este, fotos digamos como de gacetilla podemos decirle digamos de donde las bandas eh, donde los miembros de las bandas este bueno se monta un set hay una idea detrás de eso y sí. eh, ¿Cómo te empezaste a animar por ese lado y, y, y cómo eh, decodificás a cada grupo para la, para la imagen que, que ellos quieren mostrar y que vos querés mostrar? Por lo general nos vamos juntando, vamos hablando un poco de, de cuáles son las líneas del disco. Eh, por ejemplo, qué sé yo, ustedes usaron Fus de ley hace un ratito, que estaba escuchando que tenían eh, caída libre de, de cortina ahí. Uh -huh. Mirá, eh... Nos vamos juntando, vamos como charlándolos. Yo, por lo general, tengo mucho respeto eh, en lo que sería la, la imagen del otro porque comprendo de que eso es así, en definitiva. este No no creo en esa visión de el artista que produce imagen y que no escucha, digamos, lo que sus compañeros, porque en definitiva los músicos para mí son compañeros, tienen para decir, ¿no? A mí me gusta escuchar eso que tienen para contar e intentar decodificarlo. No me interesa, sinceramente, hacer como mi mirada por sobre todo y esta es mi tapa o esta es mi estas son mis fotos y ya está obviamente después quizá hay, hay como un intercambio en el cual por lo general la verdad que los músicos siempre tienen como mucha buena onda conmigo eh, no tienen tampoco muchas mañas y le por lo general les gusta no pero bueno eh, me parece a bien que es eso que es como un intercambio que no puedes tampoco imponerte por ejemplo si señor más lejos bueno caiga libre fue resultado de millones de juntadas la mitad de ese videoclip lo editó Alejo Climavicius, el cantante de Fus Deley, eh, que Alejo tiene tiene un criterio increíble, de hecho ahora está, está haciendo la edición de las imágenes que yo le, le paso. Eh, nada, me parece muy interesante también eso, como buscarle otra vuelta, no quedarse también con que vos sos como la, la figura y que los demás viste tienen que estar como no sé, a tu merced de lo que vos considerás como artista. Eh, lo que tiene que ser su propia imagen, ¿no? Me parece a mí que el músico tiene que considerarse también a sí mismo como un artista y por ende eh, aprovechar justamente cómo, cómo puede eh, trabajar esas imágenes, ¿no? Me parece a mí que, que esa, esa devolución que tuvimos ahí con Alejo fue, fue muy rica, fue muy rica. Eh, el videoclip fue básicamente un conjunto de, de imágenes que fuimos charlando a lo largo de semanas y semanas y que resolvimos en dos jornadas de, de, de rodaje y millones de noches, creo que fueron dos semanas de juntarnos todos los días a <ríe> para hay, poder largarlo. Hay uno de, de Nave que también produjiste, ¿o no? Sí, el de Nave lo filmamos ahí en la en la escuela, eh, en la TAE, estuvo buenísimo, la verdad que el de Nave también fue como una experiencia hermosa, fue mucho más resolutivo que el video de Fus Deley, fue como más directo, también fue ya como el segundo videoclip que yo dirigía, entonces estaba como mucho más canchera también en como en las órdenes que tenía que dar, o en cómo dirigirme a las personas, cómo, viste, hacer que esto otro te entienda, cómo mejorar la comunicación uh -huh. en algún punto, y la preproducción, y cómo son los roles. Yo no estudié cine, estudié periodismo, así que imagínate que, nada, o sea, hay un montón de cosas que me tengo que sentar a aprender eh, de cómo se maneja el mundillo de, claro. de lo que sería la industria del cine, o, o la filmación. Más o sea que yo vengo, también tengo una parte muy importante de mi vida, que es la imagen, básicamente, Eh, es cierto que en periodismo no no aprendí demasiado, en audio 1, audio 2, audio 3, no sé, acá tenemos gente de, de periodismo. Sí, sí, no, ninguno hemos aprendido no, no mucho, la nadie verdad. Nadie aprendió nada en periodismo, claro, sí, sí. en esas materias, nadie aprendió nada. <risa> <risa> <risa> Hay que decirlo, porque están muy mal y Bueno, nada. pero por lo menos aprendieron que ahí no aprendieron nada y que tenían que buscar otro lado. Solo sé sí, que no está, sé igual, nada. Igual yo no me arrepiento tampoco de haber sido comunicación, me parece a mí que es una carrera riquísima, que tiene un montón de cosas para ofrecer y que donde pula tres cosas puede llegar a ser una bomba y de hecho creo que hay, hay muchos alumnos que lo han sabido aprovechar eh, pero bueno, es cierto de que sí de que somos muchos ahí en la facultad y no se puede tampoco, pues eso pasa en todas las carreras, hay que... Sí, yo en, en audio la verdad que no no eh, en mi experiencia personal no aprendí nada encima yo agarré la transición en bueno, hacíamos con VHS o sea una cosa <risa> mm". claro eh, pero bueno dije sí, eh, sí, que por ahora eh, estaba buenísimo pero no estuvo <risa> la verdad que <risa> no. garrón, sí, sí, no porque no era para el lado de porque hoy dicen ah VHS que hacían videoarte no, no claro <risa> claro v VHS sí, no, horrible. recién tengo tengo algunos amigos que por ejemplo tuvieron, no sé creo que hubo una cátedra dos de audio tres donde apareció Manque Manque la banca que ah, es un sí, gran sí. director de bioclips, sí. yo so, a Manque lo amo, gran músico también, soy fanática de un canción de Marque. Eh, no, no, ahí Manque dio vuelta todo y los que estuvieron en las materias me dijeron que estuvo buenísimo pero <risa> antes que eso no escuché nunca a nadie <risa> que haya estado bueno che, Lu, que... ¿A vos te parece que digamos esta generación digamos tiene una, una preocupación eh, y una atención más grande sobre la, la cuestión eh, de la imagen que, que la anterior o te parece una forma distinta de pensar la imagen? Me parece a mí que sí, se están poniendo muchísimas más fichas que antes ahí o sea, antes ni siquiera se lo preguntaban creo Ajá. Igual sigue habiendo músicos que piensan que, nada, Arctic Monkeys, viste, en 2005, en el suelo, con, no sé, remera negra, pantalones negros, y salen a tocar y ya está. Pero me parece a mí que las propuestas más interesantes son las que consideran como al escenario como, nada, como una imagen misma. O sea, si no no le das una vuelta, siempre la, la historia, me parece a mí, de lo que va a ser la música, va a ser muy parecida. Ajá. Uh -huh. Es como que vamos a ir a pura vida, vamos a tomar un montón de birra, nos vamos a volver a casa. Eso va a ser así. Y como sí. que si estamos muy, claro, muy preocupados con el sonido. Claro, estamos muy preocupados con el sonido, que está buenísimo, porque en verdad, a mí que es la parte en la que se tiene más que preocupar, porque son músicos claramente. Eh, pero después ir a ver una, una, una buena experiencia inmersiva, ir a, a ver una propuesta que sea un poco más innovadora, no sé, me parece a mí que que la, las bandas tienen mucho que aprender del teatro, tienen mucho que aprender del acto escénico, de la performance. eh Si no se se empiezan a abrir a eso, que ya creo que hay muchas bandas que lo hacen, se van a quedar como <ríe> en algo muy chato. Yo, por ejemplo, Louta, que todo el mundo estaba como, Louta, no. Y hay gente que te dice, no, no, Louta, no. Es simplemente un show y nada más, y la música no importa, y como que, no sé, lo abardean por ese lado, y para mí está buenísimo lo que hace, el mm. tipo es una bomba. No sé, me parece a mí que tiene mucho que aprender los músicos de tipo de, de shows. Bueno, Lu, eh, gracias sí. por estos minutos. Te dejamos dale. ahí en, en tranquilidad. Eh, y, y nos veremos por ahí. Eh, Buenísimo, y dale. Re reiteramos lo del teatro a las 8. T4 está, eh, bueno, hoy jueves, viernes, sábado y domingo. Son las últimas tres funciones de la historia de la humanidad de T4. Eh, hay una chica china trans, hay conejitas, hay azafatas hay un supremo enidario. No sé, yo diría que vayan a verlo en la TAE, en el primer subsuelo de todo argentino. Muy bien. Está muy bueno. Gracias, Lu. <ríe> dale, gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, un abrazo. Bueno. Luciana, Luciana de Michelis. Sí, hay de todo. Hay de... <risa> Tremendo. Hay de, de todo. Bueno, muy buena. Sí. Um, sí. Un, un planteo Qué de San Hay <risa> de todo. Ay Veníamos de... bien y pasó algo. Pasaron cosas. Pasaron cosas bueno ehm... Mandó a los músicos a bañarse y a comprarse ropa nueva, parece sí, sí. No, bueno, eso forma parte de lo que, que hablábamos Que el chorrito del Chelsea, eh, Santiago motorizado Cuando, cuando hablábamos de, de que de si hay o no hay un rock platense ¿Se acuerdan que hablábamos de, de que una de las características Era un poco la, eh, el cruzamiento de disciplinas uh -huh. eh, Que en una misma ciudad un poco bastante chica Haya estudiantes de teatro de, sí. Claro Y bueno, eh, me parece que iba por ese lado, y me parece una buena recomendación, la sí, verdad. Sí, como sí. que de, de, de la foto de los Ramones ahí, con los jeans rotos en la puerta del de, de Sibishibi, ya pasaron como 40 años, ¿no? Podemos Entonces, hacer una cátedra en la Facultad de Periodismo de Comunicación la que se te Social. Por... Okay, ¿Audiovisual 3? <risa> no, de, de estas columnas. Ah, ¿la cátedra de la, la cátedra de no. Fuiste la cátedra de Alaitó... <risa> No, denso. No. no ¿Cómo? Porque, no porque se promocionan con ocho. Claro. <risa> Del caprichoso y riguroso Luzón Aitó <risa> y sus no ayudantes. No Patti, de... Manuel y Tristán, que son unos gomas. bien Yo me siento viejo con esta entrevista. Porque me quedé... Cambio <risa> totalmente el tema. Pero me quedé pegado con... Yo te o banco sea, tomar una birra que, Hay bandas que no vida. conozco. Es como... Me siento... No, hay un claro cambio. Homero Simpson, la banda que... La sí, onda... te, te veo que no, la... no sabes qué hacer sí, No sé sabés dónde agarrarte Estás como bola sin manija Me siento viejo, me, me hizo sentir viejo esta chica Porque son otras edades Incluso incluso la, la chica tenía voz De tener otra edad que no es la nuestra <risa> ¿No? ¿Raro? No, no sé cuántos años tiene Lucina, pero no, no, me no. parece bárbaro, ¿eh? pero Uno no, nunca, no piensan que va a llegar este momento No, sí, pero hay, hay que Uno hay... siempre se crea en la cresta de la ola y no, la es que no no No, vos estás muy cómodo Porque vos no te pusiste a escuchar otras bandas también No, no lo que estás haciendo No salís de tu zona de confort Tan malo lo que estás haciendo Estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo Bueno, pero escuchá Bueno, no, sí Ahora me voy a poner a escuchar No tires la toalla Me poner a escuchar Fus de ley, Mori los metegoles Estás leyendo No te hagas lo que registraste sí, si no las conozco Terraza de biche es medio dudoso No por acá Formica Tengo un jugador formica Formica Formica no la convocó Sampoli. Bueno, Lucho, ¿crees algo agregar para terminar? No, creo que eso es todo. Eh, hablábamos también de otra banda importante que en el quiebre del 2000, del 2014 que quedó afuera de Peces Raros. Sí, sí, es una buena banda, Que ¿no? es una buena banda, gente de Mar del Plata, que bueno, se volcó mucho hacia el lado de, de la electrónica también, que es una de una de las características un poco me parece también de esta sí. generación de que se lleva mucho mejor con la electrónica. Que, que la anterior y decíamos que incluso Muchas veces se presentan como En formato DJ set che, y una, claro. Sí, sí, sí Largan los instrumentos No, es que sí, es que estoy de acuerdo <risa> <risa> Bueno, poné un tema no, poné cash, Te quería hacer una, una última Zepelin. pregunta <risa> Una última pregunta ¿A vos te parece, Lucho? Que bandas que son de la generación anterior Hoy, al seguir haciendo música Algunas de ellas, y quiero poner como ejemplo A él mató un policía motorizado ¿Están incursionándose en algunas direcciones que fueron estas otras bandas nuevas? Como diciendo, bueno, no podemos seguir haciéndonos los boludos porque hay cosas ahora hay cosas nuevas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que los, eh, los músicos sí. Eh, Lautaro están, Barceló, están Pablo Vidal. Están escuchando todo el tiempo las cosas nuevas que, que surgen. Y de hecho el, el ejemplo más al que podemos ir directamente es El Estrellero. Claro. La banda de Juan Irio y Lautaro Barceló que... Tienen ya un, cierta experiencia, digamos, Juan Irio en, en Los Siniestros y Barceló eh, en Canto cu El Cuerpo Eléctrico, Orquesta de Perros, uh -huh. eh, que eh, para armar El Estrellero convocaron a músicos de Fudelay. Eh, entonces ahí hicieron ahí como un combo... Y bueno, eso te habla de que, de que sí, por supuesto, los músicos están tan atentos. Y también... Un bueno, recambio ya... generacional que no ocurre en nuestra selección argentina. No, obviamente. y tampoco en tercer mont, y la tampoco en Tercer Món. tampoco en la Tercer Món, no, pero eso, eso desde ya. Da bueno, nos descontado. vamos escuchando... Gracias, Lucho, nuevamente no, por, por, por, por tus columnas, por tus entrevistas. Nos vamos escuchando Mora y los metegoles del disco homónimo del año 2017, Eh, quiere decir algo sobre esta canción sobre esta banda no es solamente sacaron un ep por ahora es un cuarteto eh, y bueno esperamos este novedades pero bueno es un poco más en la línea indie no M menos en eh... Eh, con un sonido menos atravesado por, por los sintetizadores y la electrónica pero también es digamos, algo de lo interesante que ha surgido en, en el último tiempo bien gracias Lucho nos por vamos nada. con no fue en la loma de mora y los meteores <risa> 48 en toda la República Argentina Último tramo del sí. tercer mundo Estamos on fire y, y Enojados y cansados De, de las viudas de Patti viuda, Las viudas y los viudos de Patti Falta un programa Patti, que dónde está Patti Que de... te extrañamos Yo vine a escuchar a Un Patti. programa faltó Se che. va Patti y dicen cualquier cosa qué bronca Pero por qué no, por qué no se van a escuchar radios San Martín de los Andes A ver si está Patti Por favor Pedo, Está pati? pedo, Pati. Está Pati. <risa> son las 21.49 en toda la República Argentina. recién <risa> Bueno, no, no y no. Tenemos noes, que en este caso son del hippie flash místico. Ah. El no es del hippie flash místico. ¿Cuántos hippies flash místico que hay, eh? En este establecimiento y en especial. este establecimiento en particular y en otros en general. Hoy pasé... No, ayer pasé por la puerta de una escuela semi-rural... Que tenía un atrapasueños gigante <risa> Colgando ¿Cómo, ¿Cómo el ministro de educación lo no, no, no retira? Estado laico eh, Vamos con primer no Sí No, al que vive en un dos ambientes en caballito Pero se va a Perú y flasha convivencia con la naturaleza Los ancestros indígenas Ay, el tema de los ancestros Y la comida base de papa, pero o la capital y es toda alienación, pizza y hamburguesa. Me encanta igual la comida base de papa. <risa> sí, pero papa frita, puré. <risa> no, el que blaséa es que después llega casi se le hace un tamal, pónele. No, se compra que... un choclo y se queda con la cáscara y deja deja los granos. Como las playa la gente, eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno. Se se envuelven en pastos. <risa> Sácate los pastos. Te está sucio. No. Segundo no. No al que le recabe drogarse, pero inventa la autojustificación de que el ayahuasca es un viaje de autoconocimiento sí, sí, sí. y paga 200 dólares a un gurú desconocido en el medio de Ecuador para que lo acompañe. ¿Tomaste ayahuasca alguna vez, triché? Por supuesto que no. No quiero tener ningún tipo de relación con mi inconsciente a nivel cósmico. Si es que tal cosa existe, no lo quiero conocer. Pero acá estamos hablando específicamente de los que inventan la autojustificación... No, no me autojustifico para la ...del viaje de autoconocimiento. No, no, no. no. Tú... O sea, gente que se qué? quiere drogar, que ah, es totalmente claro. legítimo, ilícito. Pero aparte es no, eso. No, legítimo. <risa> ¿Por qué tiene que ser bueno conocerte lo más profundo? No, no, de hecho, no está bien. No está bien. No, es, es peligrosísimo. No al que se va de viaje leyendo de las enseñanzas de Don Juan. cual trosco con su manifiesto comunista. Yo leí las enseñanzas de Don Juan ¿Sí? y qué tiene para contar. No, me entero bueno. Yo me leí las puertas de la percepción también. Tuve un momento de admiración por el ácido lisérgico, literal, literal, literatura nada más. <risa> ah, <risa> yo no sé qué había. Literatura. Literal en el sentido de literalmente, literatura. No, tan bueno los eh, las enseñanzas de Don Juan, si uno lo lee entendiendo de qué es de qué habla. Y en clave de época. En clave de en clave de época y en clave de ah, yo, eh, Está bueno como ejercicio antropológico, ponele, sí. como literatura incluso de ficción, uh -huh. no sé cómo decirle. Pero no flashees que te vas a encontrar con... Tu inner self. Claro, porque no. cual trosco con su manifiesto comunista. Bueno. ¿Hay uno más? ¿Hay dos más? Sí, no, a, la, a los que tras una idea errada de comunidad pretenden vivir de arriba a y viajar mierda. durante un año sin gastar un mango. Sí, sí, sí, sí, sí. Las cosas valen plata acá en Costa Rica a cualquier lado. Estos son... O sea, los peores de estos y de estas son los y las. Ahora me embarqué en la cosa de decir los dos. Sí, sí, y sí. Cagué la oración. Lo voy a dejar. ¿Son quiénes? Al hueso, Tristán. Tienen plata para viajar. Sí. Pero sin embargo eligen bajar sin plata, se tiran en una estación de, de tren de Bolivia y le piden plata a los bolivianos. Sí pedazo de caradura pedazo no te no como te... el hijo de eh, quién es Julián Wage el hijo de Julián Wage viaja por el mundo sin plata sí. no no hace no. malabares eso es el hijo de Julián Wage hace pedile, malabares te pide plata Julián Wage y después que... sale una nota con Julián Wage diciendo no primero me enojé pero después aprendí un montón no, de él de Ian Wage aparte lo que me da lo que da más bronca de esto es que el mundo acompaña de alguna manera y cuanto más Rubio, tarado Y me podría haber pagado este viaje La persona más plata le dan Las personas de sí, países sin plata Y sí eh, Es el colonialismo Y, y en, el fondo, sea, es el colonialismo. en el fondo Esta persona que se hace la desapegada La maldición de Malinche <risa> Esta persona se la está aprovechándose De eso en un sí, punto Inconsciente o haciéndose la boluda Eh, no al descubrimiento tardía de la medicina alternativa, banco totalmente. Te sentís un poco identificado. Eh, el, el anti medicina alternativa. Ah. Alternativa trucha alternativa. ¿Pero vos tenés una Para, para. <risa> no, me de... parece un Para, Descubrimiento de la medicina alternativa que termina en derivas radicales como no tomar nunca más un ibuprofeno y que solucionar todos los dolores y las enfermedades con un té de algo. Esta es la persona también que está en Perú caminando por un lugar con unas pandillas y empieza a arrancar. No, esto es para el cáncer, esta es para el... <risa> cáncer de, cáncer de esófago. ¿Qué tenés, Anita? ¿Anita? No. Vos, Anita... Pero bien, no. Pero bien no es una justificación. No se puede tener muchas, pero bien. Vos las cosas mea alternativas, sobre todo de medicina y de espiritualidad, tenés un juego dudoso. Que va a ser juzgado. Sí, porque viene de toda de la rama del racionalismo, qué sé yo, la arquitectura, claro, sí. no sé qué. Y y de pronto desvío, te sale con un, un, con un té de tilo. Té de tilo, no, tilo, no. tilo vaya normal. y pase. Bueno, eh, estos son... ¿Tuviste en algún momento algo cercano a un flash místico hippie? Yo me fui... Es, uno siempre está ah. al borde, eh. Sí. Eh, la tentación es muy fácil. No, estuve caminando por el precipicio no literalmente en un viaje al norte argentino a mis 17 años, 18. O sea, un coqueteo clarísimo. Bien. Pero por ejemplo, si me compré un pullover de llama. De bueno. Llama no, chino, de chin chin llama. O sea, no de llama, de algodón de llama, que son ah, clarísimos. Ah, está bien, de los, de los, algodón, de lo, de de los, los que se hacen en China, sí. llama, sí. sí, perfecto. Pero nunca me comí una planta, <risa> <risa> nunca le pregunté a, a una chola, nunca, nunca, nunca le pregunté a una chola tipo cómo se conectaba con, con los, sus antecesores, como boludeces imbéciles, creyendo que es mejor un estilo de vida así. Bueno, eh, se termina este programa me parece Tristán ¿eh? No queda nada más por decir Un día Un día de derrotas Un bueno. día de derrotas espantosas Bueno, eh, vamos a escuchar una canción Si te parece Tristán Y después viene el falso bloque Y después viene el falso oh, bloque sí, eh, Vamos a escuchar esta banda Que tiene el, de el nombre de jugador de fútbol sí. Formica <risa> No, Formica, del primer disco solista del cantante y guitarrista de Frank Is Dead, que es otro de las bandas jóvenes que, de las cuales estábamos hablando hace un rato con el señor Luciano Laitó. Esto es del disco número uno del año 2018, Ser. Ser. En toda la República Argentina Se termina la tercera monja Se viene el Purgatorio Si es que estás escuchando en vivo y el jueves Porque también puedes escuchar este programa Los sábados de 2022 claro. Por FM 106.3 Y si no en cualquier momento Desde RadioCat o desde RadioNauta.com.ar Gracias por porque no, no sabía No, bueno Justamente me tomé el trabajo De buscar <ríe> por dónde podías escuchar este programa Sacá eh. el programa Manuel Sí, hay que brindar ¿Por qué me brindar? Ah <risa> no, no yo sé Yo ya lo no tengo sé. lo tengo decidido desde el bloque anterior A ver, ¿por qué me vas a brindar? No, creo que lo digas primero Pero no sé yo por qué voy a brindar ¿No lo pensaste? No por... por Messi voy a brindar ¿Por Messi? Sí Porque ¿Cuántas veces tocó la pelota Messi hoy? No, no, yo sé que jugó mal Reconozco que jugó mal Y sin embargo Me parece que es eh... Es muy triste lo que está pasando Quiero levantar la copa y Ah, vos querés levantar el ánimo Sí, algo así No sé <risa> Voy a brindar por Alejandro Sabela Bueno, está bien Me parece bien Gracias. Bueno, eh, le mandamos un saludo también al señor Santiago Abel Que está en la República Federativa de Brasil Ajá, Le otro mandamos un, para un Pati, saludo también. a Patti Que está en la República Federativa de Patagonia sí. Anita Lorenzi estuvo en la Operación Técnica Tamara Camparo en... No, al revés Anita Lorenzi en la Producción Ejecutiva Ahí está Tamara Camparo en la, la, operación, la técnica, operación técnica se la... acercó Guido Rusconi sí. a verificar que todos los controles funcionaban sí, bien, y estaban pasando y, cosas que no le gustaron vigilanteando sí, bueno. un toque ahí le mandamos un saludo también a él eh, Tristán Basile, Manuel Mendizable estuvimos conduciendo este programa que se llama La Tercer Mon, y nos volvamos a escuchar el próximo jueves de 2022 por el aire de Radio Nauta Chau, chau